Bien, ¿vos? Bien, bien, bien, todo, todo tranquilo, recién terminamos de entrenar, así que nada, eh, después de una ducha y ya partiendo para, para casa en un rato. Bueno, ¿cómo ves a este quinza, no? Re el otro día fue la presentación del plantel, jugaron un partido amistoso con, con regata, fue derrota, que no, no es lo que más importa, pero ¿cómo ves el grupo? Bien, yo creo que el grupo el grupo bueno, realmente yo creo que es una ventaja... Eh, tener eh, la mayoría de nacionales y, y realmente los dos americanos que tenemos eh, parecen dos nacionales más, realmente Torin eh, Francis ya lleva muchos años en la liga realmente también ya viene del año pasado y Kurnifels, eh realmente no lo conocía, más que el poco paso lo tuvo por Sabrenso y, y realmente día a día se ha adaptado bien al grupo y, y te vuelvo a decir parece un nacional más, yo creo que eso es una, una gran ventaja que, que a lo mejor tenemos contra otros equipos, ¿no? Sí, en una temporada en la cual se habla mucho del tema de extranjeros, ¿no? Claro, hay, hay equipos que, que tienen eh, muchos extranjeros, eh, también hay otros que mejor están esperando, de momento van a jugar eh, con fichas menos, pero bueno, eh, ya te digo, cada uno con, eh, hará lo que puede y se armará de la manera que pueda, pero yo creo que es una ventaja que tenemos, que también se ha mantenido eh, bastante el bloque del año pasado y y hemos sido tres lo que hemos eh, los nuevos no que hemos llegado así que tratar de ensamblarnos de, de seguir trabajando que, que bueno que quedan todavía algunos días que pero tampoco son tantos no hay que hay que aprovecharnos a todos, claro eh, y dentro de esos tres nombres la verdad que Quinza ha hecho ruido en este mercado no, contratándote a vos, contratándote a Guerrero, en este caso eh, repatriando a Fels eh, ¿podemos decir que Quinza se tira a la pileta realmente para competirle a Lorenzo? sería eh, a priori a lo mejor parece que parece que sí yo creo que van a haber a mejor otros equipos también con ese objetivo y, y el objetivo yo creo que de todos es tratar de, de competir las horas en eso que últimamente ha estado monopolizando y dominando la, la liga el que se realiza no eh, vienen haciendo las cosas muy bien y bueno uno uno se arma con con ese con ese objetivo pero yo creo que es algo muy muy lejos no yo creo que hay que ir poco a poco pensar primero en eh, en los primeros partidos, tratar todavía de, de ensamblarnos, te vuelvo a decir, no tenemos días para trabajar, y aprovecharlo, porque después una vez que comience realmente se hace más, eh, más complicado, con los viajes, eh, los, la cantidad de partidos, poder entrenar, y es el momento de aprovecharlo, pero bueno, eh, ojalá que estemos hablando dentro de siete meses, ocho, y, y te digan, ah, sí, estamos para pelearlos que el equipo se ensambló bien, eh, hicimos un gran grupo, Y, y estamos para para para pelear cosas importantes que es lo que, que es lo que hemos venido y es lo que queremos no pero bueno o sea, también el tiempo vida y el trabajo el día a día donde dónde vamos a estar dentro de siete ocho meses no bueno hace muy poco además lo enfrentaste primero fuera de la cancha por la lesión y después jugando los últimos partidos eh, igual crees que Salenso cambió porque ha mutado mucho el equipo la partida de sin lugar a dudas ha sido algo negativo para Salvenso más allá de hacer historia, ¿no? y transferirlo directamente al Real Madrid pero, ¿ves al mismo San Lorenzo para esta temporada o crees que ha cambiado y eso es algo positivo para el resto de los equipos que buscan destronarlo? y Cambiar cambió a ver, yo también me fijo más en nosotros que a lo mejor los otros equipos soy también eh, realista, me fijo en el día a día de Quinza más que en nosotros, pero bueno uno también de revojo va mirando incorporaciones eh, a ver, Gaby, yo creo que todo lo que pueda decir de Gaby no voy a quedar corto, ha demostrado, ha dominado la liga ha sido de jugador más valioso y, y han ganado en gran parte gracias a él también, ¿no? y para un jugador así hay que hay que taparlo y no y no es fácil eh, suplirlo, ¿no? pero bueno, también han hecho incorporaciones eh, sobre todo extranjeras eh, en todas las posiciones y, y, y de, mejor, de lo mejor que había en el mercado o, o por lo menos de, de, muy, de muy buen nivel Eh, así que bueno, ya se verá qué es lo que pasa, si, si realmente siguen a ese nivel que tuvieron el año pasado o tan mucho la ausencia de, de Gavi pero ya te digo, es eh, creo que pensar en ellos es un error nosotros tenemos que trabajar nosotros día a día, te vuelvo a decir, y, y después ya se verá dentro de un par de meses a ver dónde dónde estamos como para, para pelear ¿no? Lo que está claro, y ya metiéndonos no directamente con, con tu persona no eh, es que desde que volviste de España has estado en equipos competitivos y que pelean por cosas importantes, me imagino que ese es tu objetivo, ¿no? Sí, obvio que también uno vino acá, volvió a Santiago ¿no? con, con ese objetivo, tratar de, de pelear cosas cosas importantes, este año tenemos lindos, lindos desafíos, ahora dentro de poco arranca el 23, tenemos el arranque del Super 20, tenemos el, el cuadrangular de la Sudamericana en octubre, el 16 y 18, si no recuerdo mal la fecha, el, y después obvio que, bueno, cuando arranque la liga, no son paso a paso, se irá tomando cada, cada desafío de manera... Eh, importante porque son todos muy importantes tanto para nosotros como a nivel individual como para el club pero ya te digo es un eh, es uno de los objetivos que tenía de, de poder estar en un equipo competitivo bueno tratar de, de ayudar y de donde me toque tratar de, de aportar siempre lo, lo, lo que pueda ¿no? bueno y como viste hablando de Liga Sudamericana el tema del sorteo el tema de la localía que van a tener que jugar en Cali con el, el equipo local el fast break del valle y después los brasileños bauru y minas eh sí, sí, realmente son eh, No es fácil, realmente no, no, no, no, no, no es fácil, el año pasado con, con San Martín eh, lo sufrimos, fuimos a una sede en y en Colombia también, en Quibdó, y realmente eh, no no no pudimos, eh, no estuvimos ensamblados como como estuvimos después de ganar el Super 20, ¿no? Yo creo que nos llegó muy temprano a la sudamericana y el sí, equipo... Sí, para como... San Martín fue antes un después eso justamente, su campaña. Claro, fue, eh, tal cual, realmente arrancamos... Eh, tiempo era mejor integrar a, a Justin Kinnan en, en el grupo, eh, conocerlo nosotros también, eh, y realmente yo creo que lo, lo pagamos caro, y no no no pudimos dedicar al siguiente fase, y nos quedamos con esa con esa espina y esa bronca, ¿No? El, el año pasado. Y bueno, con esa experiencia, mejor lo que tiene uno, y también con la que han vivido los jugadores que han estado en Kimsa en otro en otras competición, en otro torneo, también eh tratar de que, de que eso no vuelva a pasar y estar alertas, tratar de saber que, que va a ser complicado, muy complicado para visitante con Bauru también un gran eh, equipo, es armado también de manera muy bien y bueno, eh, está el local, está eh, el otro equipo brasileiro Mira también, así que realmente va a ser eh, eh durísimo, durísimo, son cuadrangulares que no hay no hay mañana de arrancar mal un partido y, y, y casi te deja fuera, así que no puedes cometer más errores así que realmente hay que hay que trabajar bien, vamos a tener yo creo no no no saqué bien Por eso son cuatro o cinco partidos de, de Super 20 como para también agarrar rodaje y llegar de la de la mejor manera y seguramente sea, sea de esa y ojalá que, que nos vaya lo mejor posible ¿no? claro eso te iba a decir la diferencia tal vez con San Martín es que en este caso quinza va a llegar con partidos en el lomo ¿no? Eh, y con una química que se va a ir construyendo con a la par de, de los viajes, a la par de los torneos y en eso tal vez es una ventajita ¿no? no no arrancar de entrada en la Liga Sudamericana, claro, sí sí sí, sí está claro que, que es así, poder tener cuatro o cinco partidos o 6 no rumbo no bien, algunos de estos partidos que, que nos quedan hasta el inicio de la liga van a ser fundamentales para, para llegar rodado como decís y tratar de, de estar en, en un buen nivel obvio que no va a ser el mejor nivel que vamos a conseguir a lo largo del año, pero si sí estar en un buen nivel que nos permita como pasar de pasar de fase no Leo, ¿cómo estás vos de, después de tu lesión que tuviste la temporada más pasada que incluyó un reemplazo de por medio en San Martín de Corrientes, ¿cómo estás vos físicamente? ¿cómo, cómo estás entrenando? Bien, realmente arranqué en la, en la pretemporada haciendo un trabajo diferenciado de la primera semana, después ya hasta el día de hoy, ya a partir de la segunda, ya estuve a la par del grupo y realmente me, me voy sintiendo muy bien, eh, realmente necesitaba hacer una pretemporada, eh, también con años a lo mejor con, eh, con la selección, que, que tampoco he tenido eh, tiempos de, de poder hacer una pretemporada, este año he tenido ese tiempo, estoy trabajando mucho para, para prevenirla eh, y bueno, y también... Eh, seguí con el tratamiento que me, que me fue muy bien, el tema de la tracción, ahí que estuve trabajando con, con José Simadio, realmente ahí en Buenos Aires que, que me permitió poder llegar a jugar la final eh, así que sigo con ese tratamiento eh, sigo con la, con las camillas que me han venido muy bien, por más que, que uno se sienta mejor y el día a día eh, me vaya a... si yo que mejor eso no lo voy a dejar de hacer, así que nada realmente muy muy a gusto y, y ya te digo contento de, de, de, del trato que, que estoy teniendo y de cómo voy sintiendo acá en Santiago, ¿no? Bueno, Leo. Eh, una vez que arranque la temporada y que vos te eh, sumes partidos y te, te muestres que estás bien físicamente, eh, ¿pensás en la selección? Eh, lo tenés presente, soñás con estar. ¿Cómo cómo convivís con eso? Y siempre, siempre está agradecido, ¿no? es algo que agradezco ¿no? a la vida de poder tener, haber tenido esa esa posibilidad y, y siempre uno trata para y trabaja en su equipo lo mejor posible con con esa esa y ese sueño, ¿no?, de poder representar a tu país, que es lo máximo. Eh, obvio que uno tiene, tiene de reojo, las ventanas, y cada partido, eh, eh, cuando me tocó estar y cuando no también, apoyando, y bueno, eh, uno va a trabajar para estar, quiero, también el realista que quiero estar bien y sentirme bien y, y ir, si tengo que ir, para, para ayudar, no para, para hacer a lo mejor, eh, una carga, una molestia, ¿no?, así que realmente... Eh, ojalá, ojalá pueda volver a estar y si no ayudar y, y apoyar de donde te digo así, de donde me toque, pero siempre uno trata de y quiere quiere estar en ese, en ese lugar que realmente es un, es un privilegio y es eh, increíble, no, lo que uno lo que uno siente representado a su país. Bueno, ¿y ¿cómo es el partido mañana? Te aprovechamos y te consultamos. Durísimo, <risas> durísimo. Imagino que va a ser durísimo, eh, sobre todo el visitante. Realmente no no no es para nada fácil de local tampoco, realmente cuando. Eh, la última ventana que he estado he perdido con Uruguay de local y realmente le dolió, después consiguieron recuperarse fuera, pero va a ser, va a ser durísimo, así que realmente hay, hay equipo no con, con esto de que de que podemos eh, venir los jugadores también de, de, Europa y, y eso yo potencia mucho al equipo, así que seguro, seguro van a conseguir la, la victoria y Pero, pero van a tener que trabajar, eso está claro pero, pero bueno, confío plenamente en, en el grupo que hay Coco, muchas gracias por tu tiempo y me imagino que ya la gente te está hablando sobre el clásico nuevamente, ¿no? con Olímpico, de arranque no más de arranque, sí, sí es claro que como bien decir, no, lo, lo vive de, de una manera especial la gente de Santiago y vive bastante el basqui cuando tocan estos clásicos y justo el primer partido del año para arrancar realmente hay una expectativa extra, así que nada, tratar de, de disfrutarlo, obvio Pero, pero bueno, sabiendo que, que estás apreciando de, de arrancar ganando y sobre todo también porque es un partido local y, y hay que hay que hacer respetar a lo mejor la, la localía y más cuando, cuando es un clásico, así que con ganas de, de arrancar. Bueno, Coco, mil gracias por tu tiempo. Lo mejor para esta temporada y nos estaremos cruzando próximamente en alguna cancha. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y, y bueno, Quiena. Bueno, escuchamos entonces no a Leonardo Marinoldi capitán, y una de las nuevas incorporaciones de este Kimsa que da la sensación que va a ser uno de los candidatos a pelear eh... El título, por lo menos, no va a tardar de pelear en los primeros planos con San Lorenzo y tal vez otros equipos más. Sí, sí, seguramente. Así que, bueno, está bueno esto también de ir hablando con los protagonistas Sin lugar para a ver, que nos cuenten sus sensaciones antes de comenzar. Se falta muy poquito. La es semana que falta que viene. muy poco.